Get undressed I hear symphonies in my head I wrote this song just looking at you Oh, oh, oh Yeah, the drums, they swing low And the trumpets, they go And the trumpets, they go Remind me of a Kanye West song Kanye West song <laughs> Is it weird that I hear Trumpets when you're turning me on Turning me on Is it weird that your bra Remind me of a Katy Perry song Every time Yeah, the drums, they swing low And the trumpets, they go And they clap for you, girl And the trumpets, they go huh. Remind me of a Coldplay song, Coldplay song Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that you're brought? Remind me of a Katy Perry song Every time that you get undressed I hear symphonies in my head I wrote this song Looking The trumpets they go. go. Oh yeah. Hola, muy buenas, sí, se oye. Muy buenas, muy buenas tardes. Son las seis, las cinco en Canarias. Hoy aquí en Radio Crash comienza un nuevo programa, un poco diferente y rompiendo con lo tradicional que llevaba haciendo esta radio a lo largo de varias décadas. Un programa destinado principalmente a la juventud y que los mayores también están invitados, por supuesto. Nosotros somos un grupo de cuatro adolescentes, aunque a alguno ya no se le puede calificar como tal, que están expuestos y ponen todo el empeño y su esfuerzo en sacarte una sonrisa cada vez que enciendas el transistor. La idea venía ya de muy lejos. Todo empezó en un pequeño proyecto al que llamábamos Gigi Radio. Mucha gente que está escuchando ahora mismo sabrá lo que era Gigi Radio, pero la gran mayoría seguramente que ni siquiera haya oído hablar de ello. Radio Crash acoge nuestro proyecto. Gente maravillosa que ahora, no, por desgracia, no la podéis ver porque esto es una radio y solo podéis escuchar. Nos ha apoyado desde el primer día. Alguien nos escuchó hace un tiempo y nos comentó la posibilidad de venir a esta estación. Por fin lo hemos conseguido. Formar parte de Radio Crash es algo que realmente nos parece apasionante. Es más, yo personalmente no me lo acabo de creer. A partir de ahora, Radio Crash va a ser un poquito diferente. La 105, que antes los jóvenes no escuchaban, intentaremos que se unan a nosotros en este viaje tan especial. Esto es un camino que ya hemos empezado, pero no sabemos dónde está el final. No prometemos nada, pero reitero, pondremos todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo en sacarte una sonrisa. Tras el micrófono, un servidor, Alejandro Heredia Gómez. Sígueme en Twitter, Alejandro H. Gómez. Estás en Radio Gras 105 FM do what we like so raise that bird of high and when they ask you why just stand and laugh and smile Hold us down Cause when I break through I'll be using it to reach the clouds We ain't coming down Come on, We yeah. ain't coming down Look, my hey. I finally made it This world is too damn jaded My life is just like Vegas Go big, go home, get faded Been a pop since 92 Can't shut me down, you And them girls, I take few. the few You Ya y poco más, las 6 y 5, las 5 y 5 en Canarias. Empezamos hoy un nuevo programa aquí en Radio Crash, Tarde de Locos. No os lo podéis perder ya todos los jueves, ya de 6 a 8 de la tarde, señores y señoras. Aquí en Radio Crash, tu radio de Gijón, la 105 FM. Tenemos nuevo, aquí, nuevo corresponsal, nuevo invitado de honor que no estuvo antes en los programas de Gijón Radio. Recuerdo, podéis seguirnos en Twitter, Gigi Radio. O nuestro Facebook también nos buscas como Gigi Radio. ¡Pablo Casquero! ¡Muy buenas, Pablo Casquero! ¡Buenas, buenas! <risa> ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Te bien, estrenas bien. aquí hoy? Nervioso, nervioso. ¡Nervioso! nervioso bueno, bien, <risa> bien. bueno, anda. Tenemos también aquí a un especialista de esto ya por su largo recorrido en los mundos de Gigi Radio. ¡Diego Suárez! ¡Muy buenas, Diego! Muy buenas, buenas. <risa> ¿qué tal, Diego? Como siempre. Como siempre. Bueno, ¿y Bertillo? ¿Qué tal está? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, eres? Muy bien. Bueno, te dejo a ti presentar. Vale. Y ya sabemos todos que lo haces muy bien ya, venga, voy Bueno, pues lo que os contamos Somos Gigi Radio estamos de nuevo un verano más aquí con vosotros Este año ya en la FM Por todo lo alto eh, Estamos, bueno es, eh, Gigi Radio está compuesta por cuatro Cuatro personas eh, Mi jefe, que es Alejandro Heredia Ahí a los mandos Quiero decir de él, bueno Siempre está ahí Lo sabe manejar todo Todo está bien con él, es perfeccionista Después, aquí <risa> delante mío Diego Suárez, también conocido como Deco Para los amigos Aunque a algunos amigos. no le gustan que le llame Deco Bueno, pues Deco, amante de la, de la mar Es así de la mar? ¿De la mar por qué? De la mar porque, bueno ¿Por hace, navega, ¿Navega vela o hace algo de eso? No, no Ah. Bueno, <risa> Casi, le gusta algo digo. Después, Pablo Casquero, a mi derecha, también, bueno, le llamamos Cas, es nuevo aquí, a ver qué tal se le da todo esto. Ya verás, ya verás. Se le un poco nerviosito. Amante de la música. Amante de la música, de la guitarra, su guitarra ahí, pues su novia. Siempre, siempre, siempre. Esa no falla, esa. Y bueno, aquí un servidor... Alberto Martínez, me llaman Bertillo Bertillo Loco Bertillo Loco No, sé, Bertillo, Bertillo. No arroba Bertillo Loco, que te sigan en Twitter, sí, en Twitter ¿Estás sí. Sí. Bueno, aquí estamos ¡Venga! ¡Perfecto! Vamos con esta primera canción Esto es Summer y es de Calvin Harris When I met you in the summer To my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 Y ahora ya tras esta canción Vamos ya con lo primero de todo Lo primero que traemos aquí Que son leyes estúpidas Así que... Chao, chao Sí, sí, leyes estúpidas de las, que, de las que a ti te gustan Así que... Vamos con ellas. Bueno, la primera ley dice así En Singapur está prohibido mascar chicle Atención a esto Allá por el año 1992 En un intento de mantener las calles ultra limpias Las autoridades de Singapur Decidieron prohibir la importación, fabricación Y venta de chicle. Vamos, que lo borraron de la faz de la tierra. Hoy en día la ley sigue en vigor. Lo que venden, los que lo venden se enfrenten a penas máximas de dos años de cárcel. Y los que lo consumen a cuantiosas multas. ¿Qué os parece? Bueno, es como, no sé... <risa> como una droga, ¿no? El chicle. <risa> El chicle es una droga. Chicle <risa> no, de venda, ¿eh? no se puede fumar sí. y tampoco comer chicle sí. en los institutos. Así que estamos igual casi. Bueno, sí, prácticamente. Sí. <risa> Pero vamos a ver, vamos a ver. No se puede en ningún sitio, ¿no? Está totalmente prohibido. Totalmente. En Singapur, en, en Singapur. Singapur, está prohibido sí, sí, por sí. mantener las calles ultra limpias. Ultra limpias, sí. sí. <risa> está bien. ¿Y se puede ofrecer eso, eso no va a pasar aquí. Sí, no, sé, sí, sí. no tengo ni idea. Supongo, supongo. Supongo duda, <risa> ¿Qué, ¿qué van a hacer los barrenderos, los pobres? ¿Ya? Igual están tan limpias las cosas que no. Viven del aire, viven del aire. Bueno. bueno Siguiente ley de co Venga, vamos con una segunda En Australia es ilegal, ilegal usar mini-shorts rosas a partir del mediodía de los domingos ¿Esto es real? Supongo <risa> Esto es para que vayan luego a misa los domingos por la mañana con la, con la mini-short Y luego por la tarde <risa> <risa> <cena que> <risa> <risa> <risa> Es Es verídico Es sí, verídico, sí, sí. es completamente verídico Es una cosa muy serio. inteligente Te lo digo sí, completamente, sí, te lo digo sí, completamente sí, en serio sí, sí. ¿eh? Esta, esta, si Australia es, es estúpida Australia, un país ah. del primer mundo eh, también mejor país que hay, ¿eh? Sí, no. sí, sí, sí. Lo que es? Rosas, o sea... No, no, no, azules va. se puede. Azules Azul se, puede. se puede. Sí, sí, rojo se ah, puede. La, la la rojo es, magenta se puede. La cosa es que no sea rosa. Rosa, Compañero. Vaya, pará. Rosa, rosa, rosa. Y, rosa, rosa, ¿y los salvos quedan por ahí mirando... No, <risa> <rosa, rosa>. pues <risa> que Creo que hay multa, ¿eh? En Singapur por comer chicle y en el otro lado por llevar falda rosa los domingos. Aquí, para tal, la tal. mañana, a partir de las 12, ¿era? ¿O cuándo era? No, no, ¿Y, ¿Y quién marca el la mediodía? Las 12, ¿eh? No empieces con lo de AM y PM de un <risa> doctor, <¿no risa> radio, porque no, ¿eh? Acuérdate. Siguiente ley: Casquero, estrénate Bueno, en Suiza, aguanta las ganas de hacer pis a partir de las 10 de la noche. Los suizos deben tener control de la vejiga realmente envidiable. Puesto que tirar de la cadena del váter más tarde de las 10 es ilegal. También es ilegal que un hombre orine de pie más tarde de las 10. Y todo porque, según ellos, provoca ruidos que los vecinos no tienen por qué soportar. Hay sí. <ríe> que sonorizar los se si Ponenle la espuma esa, ¿no? Okay. Sí, hoderas. En Suiza duermen en pañal, porque si no... no, no lo entiendo. No sé a vosotros, sí. pero a mí, a las diez de la noche no, pero alguna vez oigo algún vecino a la, a la una y media de la mañana tirando la, de la cisterna eso, y... Tirar de la cisterna... Se oye, se oye, y molesta. Pero lo mismo que esa pelotilla, esa pelota... ¿No tenéis vecinos que se les cae una pelotilla y rueda? Sí, sí, sí sí, sí, sí, sí. Hace, hace, hace clac, clac. Ah, Yo tengo de los, que, de los que arrastran muebles sobre las doce y media. los que taladran, lo la boleta, los ¿eh? que taladran ¿Eh? a, a las doce y pico de la noche. El, el mío taladra <risa> a las tres de la mañana. <risa> es carpintero. No, no, no. Está como una maniega. <risa> como una maniega. <risa> Estás como una maniega. Siguiente sí, ley por aquí. A, a, a ver. ver, tío, venga, tú. No. En Oklahoma es legal abrir una botella de refrescos y la supervisión de un ingeniero con título. <risa> Allí sí que es verídico lo de que se necesita alguien para abrir una botella, ¿eh? Una so, botella ¿no? una lata. Una en base. mi módulo... Igual <risa> consigo el título de abrir latas en Oklahoma. Pero una botella de refresco... Un Coca-Cola, un cash. A ver, esto no puede ser un, ¿Un cash. Cas? te lo juro. Un cash lo... <risa> como tú, un cash como yo. O sea, lo que, lo que aquí cosa. se abre... ¿sí? Ah, no, no, no, no, sí, no, no. Sí, sí. ¿Se, refiere? se refiere a la, a la, a la chapa. No, ah. porque dice botella. Botella. Pero puede ser de rosca de tapón. Claro, puede ser de rosca de tapón, como esta. Y eso por qué es heredia. Pues no lo sé. A ver, cuál es el, el gas, peligro? El el gas, gas es juro. muy peligroso. El gas es muy peligroso. Puede saltar el tapón. Ajá. Te puede dar en un ojo. Yo llevo lentillas, es peligroso. <risa> <risa> es un pero... Pues, es estúpido Alberto, no me mires así No me mires con esos ojos, por favor <risa> es, es estúpido Es verídico Es completamente ah, es verídico No, no, no puede ser A ver, no, no me lo creo que la, que la ley está ahí Vale Quédetelo, búscalo Puede estar ahí Pero no sé Quédetelo, búscalo, la... por favor Búscalo, Alberto vale, vale, vale, vale A ver si es verídico Solicito no. el apoyo de nuestros seguidores Sí, es verdad Si siempre... encontráis la solución a esta ley Que era la, la de... <risa> la, de... <risa> la de Oklahoma La de Oklahoma Y las botellas de refresco las Más a nuestro Twitter Arroba Ahí, no las cositas bueno, la siguiente ley dice así en Florida las mujeres solteras tienen prohibido tirarse en paracaídas los domingos vale <risa> <risa> esto es así porque es así y ya está, yo no le encuentro sentido ninguno pero en Florida las mujeres solteras tienen prohibido saltar en paracaídas los domingos No sé, sí, <risa> sin sentido, tío. Ninguno. Todo es sin vamos a ver, estúpida. No tiene sentido de no dejarte mear a ver, y cagar a, a, a, las, a las. Yo entiendo lo a de, de, la de la botella. Tía, la botella es peligrosa. <risa> pero en <pero>, paracaídas <pero, risa> también es peligrosa. No, güey, si deshonrera no, no. y si el, estás casada, entonces pues, ya tienes un marido que pueda deshacer contigo. El cocinero este es el que se mató, es verdad. ¿Algo en mi Ese no fue en paracaídas. Ah, haciendo... Eso No son para caídas. paracaídas Ese estaba haciendo lo de la... Lo de las. bueno, eh, es lo mismo, pero con... Tráfico. El hombre pájaro, digo ¿Alguien vio el vídeo? Yo Exagerado, ¿eh? con ah, es como... Hay, hay vídeo directo, directo de cómo se estampa contra el suelo Me sí, cayó muy un beca Sí, sí, sí, muy... Además era una, era una, exhibición, una exhibición aérea Eso la gente Y había cosas. gente ahí con niños Y además, se oye, durante el vídeo Hay como un minuto de vídeo en el que... Hay como un presentador hablando y todo Y explica, sí, va bajando, parece que va cogiendo velocidad, va cogiendo velocidad... Sí. <risa> parece que está retardando un poco el abrir para caídas, <risa> lo sigue retardando un poco más... <risa> y, lo, lo <risa> se vaya. y se estampa... Y empieza la gente, se ha matado... Se ¿Y, mata que, y qué dijo el del ¿Qué dijo? <risa> <risa> se cayó, se cayó... Dijo, retirad a vuestros niños o algo de eso, para que no vieran la escena... Porque, no mola nada... Porque vaya tela... Tortillita... <risa> Pobrecito... Y eso no mola bueno, nada... Lo peor, lo peor de todo es que era, era en conmemoración a, a otro que... Que murió hace un año, justo. Otros sí, es verdad, que es verdad. Es muy verdad parecido, que era, era, un, era un homenaje, sí. Era un homenaje, a... era un homenaje a otro que se había matado antes haciendo eso No recuerdo cómo se llamaba. Bueno, de nombre desconocido. <risa> pues no imaginaos que pasa X. eso. Haciendo un homenaje y muera de la misma manera. Imaginaos que pasa eso un domingo en Florida. <risa> pues y, saltando, y saltando para caídas. saltando Por favor. ¿Soltera? Claro, es que soltera. Vamos a a una soltera. Escúchame, si estás casada puedes saltar, ¿eh? Si estás casada... Si sí, estás Si estás casada... Sí, si estás chera, ¿Cómo van a sacrificar a una virgen en eh, la infancia? <risa> <risa> Eso es solo sagrados templo sagrado. Que ¿eh? una... Bueno.. <risa> claro, claro. No, no, no. Sí, sí. Tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo. Bueno... Pasamos con una canción si os estás... parece... Espera, espera, espera. Ah, vale. Pero... ¿Puedo decir yo la canción? <risa> eh, me los papeles Sí, me descolocan los papeles <risa> No me asustes Pero puedo A ver, a ver si es cierto. Five hours de, de oro ¿Sabes? ¿Cuál te digo? Espérate Está por ahí Está por ahí Está por ahí, está por ahí. Bertillo, me estás riendo Me estás dejando una situación un poco incómoda ¿eh? Bertillo Es para poner a prueba el técnico buscando. Estoy poniendo a prueba al jefe Para ver cómo te esto, lo dejas Esto es el primer día Esto es un examen No la metiste, aquí no está Sí, sí está No está Nuevo, ¿Cómo sí. se llama? Five Cinco Si sí te, sí sí te, sí te, ¿Te ingeniero <risa> <risa> Espera, llamo al ingeniero que te ayude Ours. ¿Qué significa ahora? Perfecto ¿Alguna clase más de inglés? Aquí no está Bertillo, lo siento Bueno, pues ponme otra <risa> Venga, ponme otra Google De Kate Perry, ¿no? No, Google Rar Rar, rar Esa eres... es, sí. no, es mítica La gente que nos escuchaba en Giger Radio antes Esta es mítica Es muy mítica Tampoco está, tío. No sé qué canciones metiste aquí. Bueno, pues, Joder, pues por que quieras, por <risas> la que quieras, la que quieras. Te lo juro, no está, no está. Tranquilo. Ya te echo la bronca ¿Tú? ahora mientras haya música. Venga, perfecto, perfecto, venga. <risas> Yo te espero. Your sky, cause your sky, full of stars, stars, stars. cause you love. Seguimos por aquí en Radio Crash, Vertillo, loco ¿no? lo que me pone aquí <risa> ojitos. <risa> es que estaban en las primeras, o sea... Las... No ya, solo ya. no estaban, no estaban en las primeras. <risa> la cancioncita de las anillas. Bueno, luego la ponemos, luego la ponemos, no te preocupes, hay tiempo de sobra. Hay tiempo de sobra, aquí hasta las 8, señores y señores. <risa> esta <cuál> era, ¿eh? Boogie <risa> Wonderland <risa> Sí, esta es de Bertillo, ¿eh? Esta canción... No, no luego la... la acabas de poner. ¿Era la nueva de Coldplay? Hombre, Era la decir... nueva de Coldplay, ah, vale, vale, sí, correcto, correcto, ayer correcto, vale. correcto, correcto, correcto. La canción de A Sky Full of Stars, de Coldplay. Vaya, vaya inglés. Vaya inglés, joder. Se nota ahí. El... Vaya, vaya, hombre. vaya, hombre, vaya, vaya, vaya, vaya. <risas> Nos recordamos el número de teléfono, 985-142345. 985-142345. Llámanos con la canción que tú quieras o proponiéndonos cualquier tema y nosotros aquí lo debatiremos sin ningún problema. Chicos, os dejo el programa vosotros. Uh, pues, pues ya era <risa> <risa> <risa> bueno, ¿sí ah, cuando sí, sí sí así eran los programas sí, sí. de que antes me mola me mola sí, a ver a ver a ver, ver chicos a ver, a Oye, ver. tema de conversación tema tema tema lo primero que salga no no voy a abrir el Facebook es y lo vale. primero que me salga, vamos tú, a ver, tú salga. perfecto <risa> improvisando adelante adelante adelante vamos a ver <risa> no voy a ir, vale. <risa> ¿tú un patatón no <risa> Vale, vale, ya lo tenemos. Venga, va. Mago muere el truco de magia. Es un vídeo, así que no. Porque somos una radio, ¿vale? No, no, no, no, no me Por si todavía no quedó claro por dónde lo estáis viendo. Eso. <risa> ah, espera, sí, llega el porro eléctrico. <risa> Ese es el mítico anuncio que sale en, las, en YouTube. Sí, sí, un sí, sí, a la sí, sí. Derecha, sí, sí. Sale eso, eso de ¿vale? eso para que pinches. Sí, y, siempre pinches. Y pincho. no pinches, no porque pinches. luego te sale lo de, del Twitter. Lo de... He visto conversaciones eh, de mis amigos por ahí no, no, a, ver, a ver, a ver, a ver Es, a ver. es una plaga eso ya se Eso es una invertido. plaga Eso fue una plaga Ahora ya no tanto Ahora ya no tanto yeah. ya. Yo tengo escrito a eh, la gente. Te digo ya lo que es Era la gente... Nunca visteis un tuit de lo de... A de ver, señoras si no Esperen, de... esperen um. atiendan, atiendan Deco tiene la solución Eso, eso, eso A ver... Lo, había... los tweets estos de.? Yo, ¿El país en el que habría nacido y si tal? ¿Nunca ¿no lo visteis? Sí, sí la de. Sí, con... Con... Sí, sí. he venido en pues... mi cuenta de Twitter. No, para... no, no, no, o sea, no. Si yo, si yo te fuese un animal, sería un eso, perro. Eso, eso pero... Te ponen un país al azar y entonces la gente, no sé, le molaba o algo. Entonces pinchaban. Y al pinchar ahí, eh, permitías el acceso a una aplicación de estas de Twitter, que es la que te tuitea toda esa movida. Vale, o sea ¿qué es eso. No estamos seguros en la red. No estamos seguros. Nos la por todos lados. En ningún momento. ¿Os interesa no, ver el porro eléctrico? Sí, sí, sí, venga, venga, el porro sí. eléctrico. Pues, sí, el, el porro eléctrico el... y ahora el porro eléctrico, ¿cómo va eso? El porro eléctrico, pues bueno, resulta que la compañía que lo desarrolló asegura que no contiene THC, que es sustancia. la sustancia del porro. Mi María.es. Sí, y después tampoco lleva ni tabaco ni nicotina, porque ¿De es 100% legal. 100 Debe llevar aroma de marihuana. Bueno, no sé. No está, no está mal, no está mal. ¿Qué ¿Os parece? Primero la nicotina líquida, los eléctricos. La... ¿Eh? ¿La... ¿Y tendrá el mismo efecto? A sí. ver, no sé. Yo solo sé que los cigarrillos me ¿Eh? dijeron que no, que no tenían nicotina ni alcohol. O sea, bueno, no sé. Que no es lo mismo, eh Ah, a por, para quitar vamos, el mono Vamos al por, por, por el porro A ver, el porro, el porro, ¿El porro es ahora mismo A por sí, porro por. Sí, yo, yo, yo he visto que venden cigarrillos electrónicos unos chinos Sí, claro O sea, ¿os fierís de es, eso? Es una es plaga una... también, ¿eh? Es una plaga Sí, a sí, ver, el otro día en la limerca Una chavala que tendría sus 16 años con el cigarrillo ahí eh. Estaba yo contigo fumando en, en, un, en el, como de, el, dentro el dentro de la marca sí sí sí Fuma. madre parecía una camionera como, como, el, el el, como Elena el hay, hay que explicarle lo de que no se puede fumar en el interior sí sí sí eh, Es pues el eléctrico claro ah que los eléctricos tampoco no se pueden fumar en el interior no pero obviamente no no. no no no no es uno es que no humo. es vapor de agua está prohibido fumar no está prohibido el cigarrillo eléctrico o eso vale o pero eso, eso está creo fumando estaba haciendo el acto de fumar estaba saltando estaba saltando Pero era un cigarrillo eléctrico Ah, eso se puede Es que yo el, otro día, yo el otro día me subí en el autobús y había uno fumando un cigarrillo electrónico Ah, pues eso me parece muy mal A mí también ¿Sí? Me voy a tener que echar zumo en su cara En mi cara Es vapor de agua me da igual. Eso, a, bueno. a mí también Luego, ah, luego pulmonías a, a, a, sí, Correcto, correcto Tienes absolutamente toda la razón No, de me no. no. no te... bueno, Habría que mirarlo igual, no est igual está prohibido Porque creo que tiene nicotina O sea, depende, vaya creo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí claro, Que hicieron, que hicieron documentales gracia, claro. Hicieron documentales Y un montón de cosas Sí, sí Que salía la tele Que lo vi yo Que salía la televisión Pero una aliada, Una liada descomunal, ¿eh? Una claro, liada. Es, un ¿eh? es un invento. O sea, que meten, meten más <risa> que, que, que yo que sé. Bueno, a ver, otra, otra, otra. Que la acabo de recordar. Tengo ahí. aquí un dato bastante interesante. Tiene un dato, tiene un dato. Google hace cerca de 700 dólares por segundo. ¿Qué va? Google. Google. Por eso ganan tanto los que trabajan en Google. Claro. claro. Conche, Son pasada. ricos. 700 pavos por segundo, tío. Es una pasada. Cuenta. Mira, mira el reloj. Mira el, el reloj. Mira el reloj. Mira el reloj. 700. 700. 700. 700 Muy, bonito, ah, vale, muy vale. bonito reloj aquí de Radio Class XD <risa> venga, venga. A ver Otra Ponen a la venta Al presidente de Sudáfrica en internet Es el, el mercado negro es... <risa> Bueno, a ver, Jacob Zuma, el presidente Aparece en un anuncio En el que dice que El mantenimiento del jefe de estado Cuesta demasiado Y que se pone a la venta Esto es, es una broma, broma. ¿no? <risa> Clarísimamente es una broma Como la de mi amigo Carlos <risa> <risa> <risa> Fue muy buena es que hay, es gente, hay gente que compra equipos de fútbol Y otros que compran Presidentes, presidentes <risa> africanos ¿Por cuántos millones? Joder Pues no lo sé Entra en Ebay subastan algo. Es que fue muy bueno lo tuyo Es que me doy vueltas Es que fue muy buena Fue muy buena ¿Otra? A ver Sudáfrica y Blanca Un fugitivo se convierte en director de un museo Y roba 370.000 euros de este Está bien pensado Vamos a pararnos en esto Yo soy un ladrón Vale Y quiero... Priva, priva Venga ¿Qué hago? ¿Lo robas pues directamente, directamente o te empleas? Me empleo <risa> Eso es como... Puede ser un ladrón de papá, que tengas dinero y te puedes comprar un museo para después robártelo No, tú te lo vas currando y, te has empleado y te... Es como el presidente eh... del gobierno o el diputado que, que dice Bueno, voy a llevarme uno de aquí, uno de aquí <risa> Nadie se da cuenta, bailamos al son del vals Bailando, de Enrique Iglesias y, y baila los sobres, baila eso eso Pues eso mismo, pero con, con un... ¿Sabes por qué se hizo famosa la, la Yoconda? Me lo contaron Uf, Te sigue con un, la mirada Había un... No, había un tarao Que también quería hacer lo mismo que que, que, Había un qué, había un qué Había un tarao Que no me acuerdo dónde estaba el... El, el cuadro en sí Pero que lo lle, quería llevar a su país Porque era suyo Después de la guerra o algo de eso Entonces... Vale, el cuadro que era El suyo cuadro. cuadro No, no, no Que eran un montón de cuadros Pero estaban en museos de otros países, ¿sabes? Lo típico Se lo ajá. quedaban ellos y lo... Ajá Entonces, Ajá. los quería robar, trabajaba ahí de limpiador, yeah. y se lo llevó porque era el pequeñito de todos, y ya está. Y como era lo único que se podía llevar, pues se lo llevó, y entonces hizo tan famoso. Y lo robó. Es, es interesante. ¿Interesante? Cuando eh, no? en ningún momento tenía no que fuera desinteresante. desinteresante eso, eso yo, y yo no quiero que nos preciara a ningún otro que sea. eso, radio de eso, de de eso, de de eso, desinteresante. Mantamos palabras en Radio Crash, a 105 FM. <ríe> Continuamos. Continuamos. Sí, Decimos con esta otra. música solemne. Pues, ¿esto es de la película App? Sí. Wow. Oye, Ria, pero ¿tienes Roar por ahí guardada? Por si acaso no. Sí, por si acaso. Te mola Roar, ¿eh? <risa> no, no, no, no, no, no, no, no, me mola a mí, me mola a mí. Roar Eso era es, el es único tío. recurso que teníamos aquí eh, en Gigi Radio de Radio de la Mercedes. Sí, y es una radio, radio de verdad, señores. Nos quedamos en blanco, pero ojo, es en radio de verdad. Que creo que incluso nos podéis llamar, tengo entendido. Correcto, 985 14 23 45 Y están en radio. 985 45 Y nos decís... Es bueno, en no radio que nos podéis poner un tweet en... <risa> <risa> <risa> arroba, arroba, arrobia. Arrobia. Arrobia. Arrobia. <risa> Primera <risa> trabada de eco Buenas Que comierta ¿eh? Ahora recopilación esta <risa> Hombre, temporada Ahora sí, esta temporada Hay que hacer recopilación ¿La, la mía super super super super super grande Ostras La del muchacho. ¿Te acuerdas? Muchas chuches Muchas chuches Muchos chuches Que no sabemos si está O no Una pena Es verdad Ahora que sacaste el tema ya. El chaval no puede venir Con nosotros Pero indefinidamente le, manda, le mandamos no, no, un saludo Desde no, no, aquí no a no chuches podemos. Un gran saludo A nuestro amigo Daniel Díaz chuches. Buenas Resulta también Se tiene que venir algún día que, Sí que, sí sí Para que, que, que nos haga su hora dulce Obligado la hora dulce. Obligado Podemos hacer la, la, la hora dulce de Alejandro de... Sí. No no no los mía noches. no, Mira, no. Yo, an... yo no entiendo es él el que entiende Es sí, el, el, el que el, entiende él es, él es. Ya explicaremos lo que él es la hora dulce, es. dulce cuando venga aquí Bueno nuestros no, más fieles seguidores deberían saberlo Correcto Por supuesto Arroba Sí, Radio Y en Facebook Gigi Correcto, correcto y el teléfono no no no en Facebook no acuérdate si Gigi Radio no <risa> tarde de locos es verdad tarde, tarde, no, la... tarde de locos síguenos en Facebook que es tarde <risa> de locos síguenos en en Twitter en Twitter que es Gigi Radio y en Instagram síguenos en Instagram que nos ¿Espera? vamos a crear ahora ahí está ah y buena idea buena idea buena idea buena idea y nos podéis llamar al teléfono no ocho no ocho No, 142345. No, por 142345. Llamarnos y contarnos vuestras oh, movidas. ¿Podéis pedir una canción? Sí, podéis hacer lo que queráis. Pedirnos una canción, contaros vuestras movidas. Pedirnos consejo de algo, no, lo que queráis. queráis bueno, lo insultarnos. Con... Cons... Okay. <risa> Ojo, ¿eh? eh y... ¿Consejos de amor no? No, no, que no pasamos muchas chuches. <risa> Después, noticia deportiva. Tengo por aquí. Uh, vale, vale. Se vende. El Reading de Inglaterra Por una libra es? Espera, ¿pero qué es eso? Es un equipo de fútbol Ah, el Reading, ah, sí, sí El Reading que Es de Inglaterra El Lear Y se puso en venta Porque sí. entraba en bancarrota Y lo pusieron por una libra El Reading Football Club, vale Sí El, el Reading. Perfecto Ese es. El es de este. Londres, ¿no? Por ahí Sí Sí, este por ahí Inglaterra, Londres Cualquiera puede ser un jeque ahora mismo Tener un equipo de fútbol Vaya, vale, de te, te dejas eh. barbita así, eh Te dejas mm. perilla te Claro, el un jeque ¿Tienes, Tienes la libra Tienes con tus gafas de sol Una cosa Dime. ¿Sabes cuál va a ser la siguiente canción, no? Dime, dime ¿Cuál va a ser? ¿Será ¿Cuál va a ser? Five Hours de, de Oro? Por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo puede ser Por serlo? ejemplo, puede ser Puede serlo, ¿no? Vámonos con este Five Hours Es muy, muy bodyboardera Muy bodyboard Sí por aquí en Radio Crash. Muy buenas. Te mazo, Otra eh? vez. Así te mazo. que, sí, sí, temazo mazo, ah, sí, sí, eh. te mazo, te mazo, ¿eh? Te mazo, te Sí, sí, que te mola. Bueno, es que yo, yo controlo, ¿vale? Vaya, vaya, vaya. Quería mandar un saludo a Fran, mi amigo, bueno, nuestro amigo de Palencia, que al parecer está por aquí. Nos acaban de pasar una foto Ajá. por tierras Hola, asturianas. Así que si nos quieres llamar... Eso es, llámanos. Número... 985-1423-45... Dinos nuestros problemas. Si estás en alguna situación ahora que no, tal, puedes, repetir puedes el número llamarnos. De teléfono. Sí, sí, sí, por supuesto. Con... 985-1423-45. ¿14, 14, no es 19, 14. 14. 985-1423-45. <risa> <risa> <risa> <9 risa> vale. Llámanos. No sabes leer. No sabes leer. No, no sabes leer, de A co. ver, es que lo digo. tenía bastante lejos. Ahí me ha dicho 19. 19, 19. Vale, vale. Las lentillas. 985-1423-45. Así que ya sabes, Fra, si estás por ahí escuchándonos en la onda, correcto. En la llamadina. Correcto, correcto, perfecto, perfecto. ¿Tienes alguna cosa más por ahí, Bertie? ¿Tengo Yo, alguna que... cosa más por ahí? Bueno, habrá que mirar, habrá que tirar de. Venga. Tira, tira de ello, tira de ello, tira de ello. vamos bien, vamos bien, vamos. Bueno, Deco, ¿qué me cuentas por aquí? Fuiste ya a Metrópoli. Claro que sí. Fuiste a Metrópoli. Fui a Metrópoli. ¿Y, ¿Y la qué tal? ¿Cómo lo viste? Está. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Hay sobre todo un, un pabellón que me gustó en particular, que Ajá. es no sé cómo se llama. bueno, es el de Red Bull. Tiene una carpa de Red Bull. Sí, muy, el pabellón de Asturias. Grande. Sí, pues eso. Correcto. Que está llena de videojuegos y cosas así muy, muy interesantes. Obviamente, en la planta baja hay un simulador de coches. <risa> ¿Y, el y el de al lado Y el de al lado Hay un simulador ahí De la empresa No sé si lo puedo llamar así simulastur Sí, se puede llamar así Porque se sí, llama así empresa, Vamos a ver no, es, no, no, no, no, me refiero No es por ninguna razón empresa, especial, empresa. Es porque se llama así Vaya, Pero es una empresa ¿eh? Es una empresa Correcto puede es, una empresa. Pues es, es una empresa Confirmamos Confirmado. que es una empresa Confirmado eh, Eso creo, eso creo Que no me maten luego Me está preguntando Para que lo cuente yo Pero en realidad Un saludo a los que están por allí Alejandro Piñera Roales Y Cristian vale, también el caso, ¿Sí? Que seguro que están ahí con la radio del avión pues Correcto, <risa> sintonizando <risa> la 105 <risa> FM Radio Crash Bueno, <risa> explícalo tú, anda Lo que hay por ahí yo sí claro Bueno, si pues si os pasáis por Metrópoli Pues hay un montón de cosas, hay comida Ojo que tenemos llamada Ah, bueno, bueno. Tenemos que explica explicar. Explica bueno, otro. pues vamos a seguir hablando mientras nuestro técnico en llamada <risa> Va coge la no llamada, cogiendo, que es el mismo que es mi jefe y el mismo que es el de sonido. El bueno, gestor. el caso que en el Metrópoli hay ahí un, una. El Metrópoli, ¿qué es el Metrópoli? El, el... Metrópoli es un festival para Imperial. jóvenes y bueno para no, no tan, tan jóvenes, jóvenes, en el que podemos disfrutar de de tiendas de ropa, de gastronomía de música música en directo y muy buena muy buena música por cierto mañana van a venir nuestros amigos Zombie Kids ah mira a ver habrá que fue pasarse por ahí? ayer o antes de ayer loquillo sí okay. ayer fue antes de ayer castigo? loquillo y pudimos vale, espera. El lunes. La, la, la, la llamada luego ah lo dejamos ahí en espera. No, sí vale entraron en un túnel se cortó ah, y el vale. lunes el lunes eh, disfrutamos de psicorrubia, unos buenos amigos míos quiénes quiénes, ¿quiénes, ¿quiénes Sí, Corrubia rubia, aquí de Gijón. Yeah. muy bueno, el sábado también. Pues a estilo 48, en sí, directo. El sábado podemos. Ir ¿Cuándo acaba la feria esta? No tengo ni idea. Sé que este fin de semana empieza la Comic Con... Lo de con, la Comic -Con sí. Y la Semana Negra. Y la Semana, la semana Negra... ¡Maldición! Sí, muy pronto. ¿no? no os olvidéis de la Semana Negra. Sí. Hace 10 años que no estoy en la Semana y, Negra. Y el miércoles que viene, a partir de las 10 y media, en el patio de la favorita, la jam session, del segundo miércoles de cada mes. ¿Quién toca, Ahí. Alberto? ¿Quién toca? Toco yo. Vale. ¿Y toca quién más? Y más gente, Pizarro, well, que también trabaja Tiene un programita aquí bueno. Igual me paso yo por ahí ¿Es el chico que toca el Pizarro? Esto? La guitarra ¿Tocas guitarra? Sí, ¿tú mejor que tú, <tú> Ay, <no> me <risa> Gracias, <dale. risa> Bueno, pues No건pe. ya que dijiste Algo de Destino 48 Vamos a poner una cancioncita de ellos Esto se llama Perdido y sin Blanca Labios rojos, piernas sin loopt aan papa. Melevieren afwerken, zei ze. Zijn ogen blauw, ze waren niet tevreden. Vrienden, vrienden, vrienden, vrienden, vrienden, vrienden, vrienden, vrienden, vrienden, vrienden, vrienden, De tequila y mi Gibson Les Paul me dejó tirado en la estación Perdido y sin blanca Entera, cuero y cremallera, reina de cabaret. Se llevó mi dinero, mis discos de tequila en mi gibson Les Paul. Me dejó tirado en la estación. Se llevó mi Discos de tequila en mi Gibson Les Paul me dejo tirado en la estación. خطirado en la estación Se llevó mi dinero Mis discos de tequila y mi Gibson Les Paul Me dejó tirado en la estación Perdido y sin blanca esta, de Destino 48, unos compañeros nuestros perdidos y sin blanca. Ya sacaron su primer disco y están que lo vierten. Bueno, a Bertillo, ¿le gusta este grupo? Sí, sí, me, me encanta. Sí. <risa> te gusta, eh, te gusta. Sí, te gusta. me gusta. A ver, no me disgusta. Cuenta tu experiencia en el correcto. concierto. Joder, no, joder, es que. Tampoco quiero raspar a ti de nadie No, no es un pues grupo... Ha, da tu opinión A mí por ejemplo da, me, me gustan A mí a, Deco a a le gustará gustan o no, no le gustará A, a, a, a Casquero ¿Le gusta? A, mí me sí, gusta sí, yo, a juntos, ver, a ver con su disco, disco, yo no firmado. tengo nada yo contra ellos Yo compré ellos, su disco, os recomendamos comprar el disco Tocan bien Y la música que hacen es buena música Son músicos En su estilo, pero no es un estilo que a mí... A mí me, me, me guste El tema más el rollo jazz Sí, gusta, ¿no? a, mí, a mí me gusta más ese rollo Entonces ¿qué, ¿Qué les digo? Son buenos músicos, hacen buena música Pero no es la música que a mí me gusta Ajá. Y ya está Vale, perfecto Si tienes algo que contarnos, llámanos al 985-1423-45 985-1423-45 Si acabas de pasar por un túnel Porque se corta no, la llamas? señal, vuelve a llamar Si pasaste por el túnel ahora mismo Así que esperamos tu llamada. 985-1423-45. Estamos en Facebook, síguenos en Tarde de Locos o en Twitter, arroba Radio. Como antes, seguimos con el mismo Twitter, queremos ahí ganar seguidores. El programa va a continuar el próximo jueves de 6 a 8 de la tarde aquí en Radio Crash, la 105 FM o en TuneIn. Síguenos. <música>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 I guess it's yourself. Yourself. Yourself. Yourself. Yourself. Yourself. Yourself. Yo acabo de encontrar ahora mismo un hashtag que me parece bastante interesante. Bueno, traumas de la infancia Todos Ajá. hemos tenido alguna vez Traumas, ¿Traumas de, la de, la de la infancia Hasta <risa> <No. risa> <Anda> luego Hasta <risa> luego, no. no Ah, en serio, traumas de la infancia Por ejemplo, vosotros sí. A ver, ¿Qué? ¿Qué? Berto Que tú tienes pinta de tener muchos un... que Te dieron muchos palos de pequeño Traumas de la infancia, qué traumas de la infancia voy a tener <risa> Yo soy feliz <risa> ¿Cómo Fui feliz Fui Yo si te iba a hablar No tuve ningún seré. trauma Ninguno, ninguno A ver, seguro Miedo es así de pequeño Yo deja de pensar Yo tenía miedo a la oscuridad todo Como niño todo niño pequeño. pequeño Bueno, eso, eso Mítico. Pero nada más A mí no me podían dejar La puerta cerrada Porque Bertos pone un chico. Haciendo una <risa> Ah, bueno <risa> con la, Yo con la no canción. es un trauma Porque eh, yo estuve Perfectamente En todo momento Pero fue un trauma Para mi familia O sea, yo estaba muy tranquilo Pero mi familia pensaba que yo me estaba muriendo <risa> O sea, yo fui... Cuando no te podías ir de aboño, por ejemplo No, no, es, en esa... En mis padres todavía... Bueno, ahora lo acaban de saber <risa> <risa> <risa> Bueno, bueno, que no, no, no Nadie se enteró, bueno fíjate, Berto. La, la, la, la, la, la. Bueno, la movida fue eh, que, que yo estaba en En la playa Y tenía unos amigos que se fueron a bucear Y dije, pues yo voy a bucear con ellos <risa> Cogí mi traje de no freno, mis pu, aletas, pum pi, pi, pu, pu, pali, pali, para tomar por saco. Y cuando ya estábamos en casa de su madre, al lado de un pedrero y tal, bueno, había su movimiento, su oleaje, su marejada. No, no era marejada, era. Porque hay pleamar y baja bajamar. Entonces, nosotros estamos pegados a las rocas y eso conlleva su peligro en cualquier momento te viene una ola o lo que sea y te puede empotrar pero ese no era el día no era el día empotrar, de las como horas. aquel día no también lo contaste en Giger Radio podéis escuchar los podcasts de tres canciones en gigeradio.blogspot.com no. en la que Bertillo cuenta su larga historia de cómo casi se hunde Y con, con con el paipo, con, o sea, con el, con la con la tabla en, en el mar. ¿Eh? Que diste con las costillas y estuviste un ah, tiempo. Sí, no ah, bueno, recuerdo, recuerdo. Sí. recuerdo. Largas nos historias nos de, de marinero. Sí, sigue, sigue historia bueno, y entonces. Que tienes muchas. Yo iba, yo iba estaba sí, sí, buceando tienes, tan tranquilo, pim pim, pim. Y de repente me da por mirar a la orilla, allá a unos 200 metros. Y veo a toda mi familia así. Bueno, así no lo veis, pero rollo <risa> muy esa. Preocupados preocupados, Levantando las manos sí, sí, Al mismo sí. de sí, la sí, música sí, sí, sí, sí, sí, bueno, Y entonces, de repente Se me presenta una lancha de salvamento ¿Pero tú no estás con tus amigos? Sí, sí, yo estaba ¿Entonces? muy tan saludeando <risa> de, de repente me llega Una lancha de salvamento Y me dice que si me ayuda Y yo, ¿ayudará qué? Igual te daba una piedra para sí. que te sí. por, es, por ejemplo Sí, sí, es que acabamos sí, sí. de recibir una llamada De que aquí había un buceador que se estaba ahogando <risa> Y yo, no, no, no, no Pues aquí no es Mira, aquí estoy <risa> Yo estoy aquí, estoy perfectamente, no sé qué. Y la lancha se fue Y yo volví a la orilla Porque dije, bueno, igual hay que ir volviendo y tal pa... Me van a caer unos... Me van a cascar, sí, ¿sí? Y llego para allá, bueno, bueno, la que se había armado, había un socorrista hablando con mis padres, a de Dios. ¿Pero ¿no? quién había llamado? ¿Tus padres? Mis padres habían llamado. ¿Ah, ¿De que tú qué? estabas mal? Yo estaba Pero, de. Estaba perfectamente. ¿Tú estabas solo? <risa> ¿Solo o con gente? Estaba con sus Estaba amigos? con un amigo y su padre, buceando. Estaba hasta con un mayor de edad. Había un mayor de edad. Eso de mayor de edad no lo dijo nadie, ¿eh? Padre ¿Su padre? puede ser... ser... Y que me... Bueno, a ver. <risa> Vamos a ver. ¿A venga, te... <risa> Nunca viste lo de Team Man. Podría tener 16 años claro, fácilmente. pues eso. Sí, pero yo no buceo con tres meses. Nada, nada, <risa> nada. No, no, no, no. te, te, te fuiste ahí. Sí. A ver. No, a ver, hombre, a ver. Estás, estás acostumbrado al líquido. A mío, a ver, melones. Melones. Bien, melones. Así, sí, obvio, sois unos melones a ver ¿nos puedes contar cuando te llevo al mar cuando estás pescando? a ver a todo esto estamos parece... contando historias ah, de, vale. de mar Os porque Bertillo la porque de porque mar me parece más interesante vertillo practica bodyboard no sé si la gente sabe lo que es es una modalidad de surf en la que vas echado con aletas y es más radical y divertido vale <risa> sí, sí, sí, sí. y menos posturero Todos aquí la best... practica todo el mundo aquí sí, bueno menos casero, el jefe menos el jefe yo y el demás, jefe le da a la flaca la bicicleta igual me meto yo por ahí ¿sí? igual me meto wow wow Muy bueno, entonces es... el de que, que te cuente sí, ¿eh? que Rosa. A ver, a ver, bueno. quiere que quiere saber la ¿Qué, historia qué, de Marinero viejo, de Perro viejo del mar. Esa eso. en la que me llevó una ola en es, un es la que contaste en ¿sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. precisamente. Bueno, pues adelante. Adelante. Bueno, pues esta es la historia de cuando yo me fui a pescar a un pedrero y llegó una ola y la ola me mandó a tomar por el saco del pedrero. Y, y nada, me metí un, una señora hostia, digámoslo así Se me quedó el pie metido en una roca En un pozo así Me clavé todos los oricios de la roca Y, y yo creo que trajeron más y todo qué, qué, qué bien, qué rico Y la caña, y la caña se fue a tomar por el saco Y salí como pude Como buenamente pude yo, perro viejo del mar Con toda la pierna sangrando Vaya ciento gallego de no una a salir Pues ¿eh? sí. una de que estoy hablando de pedreros, percebeiros. Sí, sí, sí. en sí. no el agua. Y, y salí salí a la arena. Y toda la pierna llena de sangre roja completamente. La gente mirándome. Pero, pero a ver, pero a ti te dolía. A mí no me dolía. No pero ¿cómo no te va a doler si es sangre y estás en el agua del mar? Estaba exhausto. Porque Tras... llevaba, llevaba una hostia encima que estaba yo, lo... me podía haber matado voy a haber matado. Tienes que empezar o sea, con la censura, Heredia. ¿eh, Yo, no, no, porque me sí, estoy es censurando verdad. a mi no, no, se está censurando. Se está censurando, radio, ¿no? se está censurando correcto. Y... Cuéntalo del reloj que tienes, El Casio. Que no se apaga la alarma. ¿Se sigue apagando la alarma o no? No, no, sigue sonando. Ah, sigue sonando. Luego te cabreas, luego lo cuentas. Vale. La... Dime, dime, sigue sigue ¿Qué? Dime, dime, dile, dile. <risa> sí, seguimos. Dile, dile, dile. Que, dile, que como... radio tarde de locos. <risa> ¿Y, y nada? ¿qué, ¿Qué historia del perro viejo queréis es que os cuente ahora? Cuenta, aprovecha, cuéntala de de Radio dime ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son las 7? ¿Las 6 en Canarias? ¿Puede ser? Puede, ¿Puede, ser? ¿Puede ser, puede ser, puede ser, sí, ahora mismo, son las 7 Son las 7 Ah, es verdad, Dilo, a ti te gusta, Dilo, venga, va Lo que acabo de decir, que sí, son dilo. las 7, las 6 en el paraíso Correcto eh, ¿Puede sea, ser? Puede ser Eso lo sabía yo Bien, bien, no ah. como deco de que son las 6, las 2 en el paraíso <ríe>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 Is my folks, we're gonna do what we like So raise that bird up high And when they ask you why Just stand and laugh and smile We are the ones The ones you left behind Don't tell us how Tell us how to live our lives Ten million so We're breaking all the rules Thank you for nothing Cause there's nothing left to lose That don't make a sound Thanks for the ropes you used to hold us down Cause when I break through use it to reach the clouds We ain't coming down Come on. We yeah. ain't coming down look hey, why I finally made it This world is too damn jaded My life is just like Vegas Go big, go home, get faded Been a pop since 92 Can't shut me down, curfew And them girls, I take the few Do what I wanna do left behind. Don't tell us how, don't tell us how to live our lives. Ten million strong, we're breaking all the rules. Thank you for nothing cause there's nothing left to lose. Parece que esa llamada, parece que esa llamada ya es, eh, se puede realizar Así que vamos a ver Pedro, hola Pedro A ver, esa señal Pedro Pedro Pedro Lo tenemos, lo tenemos creo Más o menos. Pedro a... Ahí está, ahí coño, está tenemos nos escuchas a Pedro o no, Pedro. no nos escuchas, Pedro Que sí, coño <ríe> Vale, a ver, ¿cuál es tu problema? Dime tu problema ¡Pedro! ¡Pedro! A ver, a ver, parece que tiene Radio, un... Pedro ¿estás? Pedro, ¿estás en el aire? ¿Hola? ¿Pedro? ¿Pedro? todos los ¿De Radio? No, de Radio Crash. No no <ríe> el... ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Pedro? Nada. Hemos tenido un problema de conexión no. con Pedro. No, pero... ¡Ah, Pe sigue ahí, sigue ahí! ¡Sigue, ¡Pedro! Sigue, sigue, Pedro. A ver. <ríe> No, no, no. no, oh, no, no oye, sé, ¿pero qué haces? este pago. pago. Pero, Pero, bueno, en honor a nuestro Bueno, tenemos un amigo retrasado. <risa> bueno, a ver. Continúa, continúa. Si cuelgas la hostia. Sí, ya está colgado, ya está colgado. Tranquilo. <risa> vale, vale, Tranquilo. Vale, vale. <risa> Ahora esta canción va para nuestro amigo <risa> o sea, Estefan Hache. Va para ti. Bueno, a mí personalmente no me gusta esta canción, pero bueno. Pues a mí ah, pues sí, yo le también. veo un rollo guay. A mí sí, sí, me gusta. Perfecto, pues a mí no. Mira, ese instrumento es muy. ¿Sabes cómo Dime. se llama? ¿Quién acaso? No tengo ni idea. Yo tampoco. Yo, yo tampoco. <risa> búscalo, búscalo, búscalo, pues es ese búscalo. Ese instrumento indio. ¿Qué, para... Qué es ¿Cómo este? ¿Cómo este? ¿Cómo ¿Cómo este? el bolsazam. es <risa> <indio. risa> <risa> <risa> Es que. Sí. Un, es muy típico, No, es un baño. Un No, de... un baño no. Un yande es eso de. De que música que es de nosotros yo. A ver, yo no sé cómo se llama pero. Esto es un, es un, un indio, extraño. tío Es un indio Si ¿Sí sabes cómo uh, se llama el instrumento Con el que toca a los indios se Llama el 985 Es un sitang Es un sitang Yo que lo sé todo Sitar, Será un sitar No, no, no Sitar. <risa> <Citar. risa> <risa> bueno, venga bueno. Nunca te costará no, ese no sabroso No tienes ni idea Vamos a escuchar el sitar eh, es que vaya el mix que se mezclan aquí Sí, sí, el rollo, rollo, rollo, rollo indio del Bronx <risa> es para nuestro amigo Stefan Hachi que tiene programa aquí, os lo recomendamos. La Bárbara. Ahí está. <risa> Todos los viernes. Todos los viernes. Qué ver? Bueno, Bertillo. A, a ver, oh que, que le dejamos a medias, que, que él tiene su programa. Los viernes, La Bárbara Pero no sabemos a qué hora es De 6 a 9, 3 horas de Bárbara La Bárbara Radio De 6 a 9, en Radio Crash, aquí en la 105 FM Los viernes Tienen Twitter también Arroba La Bárbara La Bárbara Radio La Bárbara Radio, correcto Tienes algún tema por ahí algún temita más del que podamos hablar Bertillo el porro electrónico interesó bastante a ver, a ver, a ver podemos comentar ver. buscar temas llamarnos 985-142345 tema... el tema del porro eléctrico le podría interesar mucho a Santi o a o a Frank sí. a Frank que nos podría llamar al 985-142345 Frank Frank. <ríe> Frank si nos está escuchando por favor llámanos llámanos por favor te necesitamos en la antena te echamos de menos además Que vamos sí, a ver, sí. seamos claros, tenemos 40 minutos aquí para que hables. Correcto, correcto. 985 1423 45 Síguenos en arroba Gigiaradio. Esto es tarde de locos en Radio Crash. Eh, una cosa, cuando Bueno, seguimos en Radio Crash. Creo que tenemos un tema calentito para hablar. Vamos a hablar de fútbol. A ver, yo no soy muy partidario, pero vamos. A ver. Yo, es un tema al que se tira siempre. Vamos a tirar de fútbol. Pues Además, vamos a tirar de fútbol porque estamos en el fútbol, Mundial. Ver, en esta esta época... Y tenemos a España ahí dándolo <risa> apretando. En la piscina. ¿no? Yo creo que sinceramente podemos llegar a ser campeones del mundo esta vez. Sí, sí. ¿Lo veis? Te ves, te ves capaz, ¿no? Yo... Pero que o sea, de, nos vemos capaces De Taiwán. Podemos. Desde, desde la fase de grupos de ¿Desde podemos? cuándo? Ah, Ajá Sí Bueno, vamos a tirar A ver, no a ver, a ver, se, a ver. se nos duerme A ver ¿Has <risa> visto los partidos de octavos? Yo veo los partidos guays Y a, a a, a, a, a... Es que está Bélgica, señores ya. Bélgica A ver, no. ¿qué le pasa a Bélgica? Cree que son unos mataos que hacen por ahí Bélgica va a ganar a Argentina Bélgica va a ganar Argentina. De la, de la Bélgica Bélgica la va a Argentina Bélgica ¿Tú crees? Sí, sí, sí, sí. No solo jugador argentino, argentino, no. el jugador argentino El país este que se, eh, se llama Messi, eh, Messi Sí, ch es, ese, ese. Creo que es bueno. una, cosa, una cosa, ¿sabéis por qué el jugador 10 de Belgicano va al casino? Porque no le gustan los juegos de azar azar <risa> sí. Se llama azar el número 10 de sí, Porque decía, si no, no que tiene gracia Jajaja XD Seguimos ya tiene de caso Estados Unidos tampoco se cacía en, la, en octavos, yo tampoco, porque deberíamos debería. tener ese puesto nosotros. Sí, sí, sí, sí, Pero sí. Pero ahí sí. estamos. Pero sí, ahí sí. estamos. Estados Unidos España, no se lo encontró, lo en España se va a cruzar con Inglaterra. Sí, el aeropuerto <risa> he eh, visto que todavía nos cayó un rayo en el avión es Esto verdad es. Es cierto cierto eh, y qué os parece no no te enteraste no me sí, enteré oh, pues cayó un rayo bueno, nada más que aterrizaban ¡Ay, ay sabéis ay, sabéis eh, ay? hay una noticia de todo el dinero que había perdido las campañas publicitarias de ya estamos en cuartos de estas de cerveza y todo. Sí, sí, sí. Que, bueno, eh, pero flipas. Ya pero estamos flipas. En semifinales, Escúchame, ya estamos pero en según, según veo, el siguiente partido al de España, el sí. día siguiente, <risas> ya habían grabado otro por si perdíamos. Ya, ya, Salía ya. Salía Busquets sí, sí. hablando y diciendo, al no final lo hemos no lo ya. hemos conseguido. Es verdad. Yo flipando. A ver, tiene opciones para todo, pero vamos, que perdieron una de pasta en esos anuncios que no van a poder poner. Casi tanto como Google. <risas> sí, Google, 700 euros al segundo. Sí. sí, les parece lo de la ración de casillas? Al mangante este que le puso en Instagram cuando subió una foto no, de Sara Carbonero con su hijo, subió una foto de Sara Carbonero cogiendo al hijo así en brazos, tal, en la playa. Y, y un mangante le puso los comentarios de Instagram, tíralo a ver si flota. <risa> no, no lo entiendo. <risa> Porque estaban en la playa, en el agua. Bueno. Y ella lo tenía así cogió un brazos para arriba y le dijo: Tíralo a ver si flota. No, yo no león. Y entonces, sí, sí. Sí, casillas, casillas que recordamos lo que dijo cuando se terminó la Champions: sí. Que la Champions era más importante que el Mundial. Entonces parece esa declaración. <risa> Tontería. No es que sea más importante, pero tiene mejor vamos a ver, fútbol. Vamos a ver: Tiene mejor fútbol la Champions. Bueno. Me da igual, tío Un sí. Mundial es un Mundial, un mundial Yo un prefiero mundial. tener dos estrellas a que el Madrid gane la décima ya. Principalmente porque Cobras, cobras más con el con ¿Con Madrid que con... Sí, con la Champions sí. Sí. Me da igual, me, me da absolutamente bueno. igual Yo, Pero... yo por el por, por ganar el Mundial Por tener dos estrellas El Mundial mueve muchas sí. más Oye, una pregunta no me gusta, eh, no Costa, me gusta Costa Rica, Costa Rica sigue, sigue por ahí No, ¿no? ¿No? Eh, Una preguntina Vale México iba ganando 1-0 al minuto 35 perdió. de la segunda parte. Perdió. Y perdió. ¿Cómo es eso? Penalti en el minuto 90 y muchos de. Otro robo. Otro robo. Sí, sí, si el, sí, mundial sí, el, si el mundial está comprado. El mundial lo va a ganar Brasil. Yo ya por lo dije robo, desde ¿no? el principio. El Mundial lo va a ganar Brasil. Es muy, muy, muy dudoso, pero vamos. Vale, gracias por hacerme caso. Ojo que tenemos llamada. Tenemos una llamada, sí, madre sí, mía. A ver. Otra llamada. ¿De qué podemos sí, hablar mientras este... nuestro jefe de <ríe> llamada? Le Habla con él, 15 esto, minutinos. Esto la, pues, FM, la FM es, es otro rollo. Es otro eh. rollo. Otro rollo. Bueno, pues va a voces que está pegando el técnico la Además, pecera. se le ve feliz, se le ve feliz. Se tío. le ve contento, se le ve. Va, hablemos Uoh. de los servidores de Radio Crash. Emitiendo radiación ¿Qué? y calor. Vale, y vamos calor. a presentar una cosa. Vamos a presentar una cosa. Vamos ¿vale? a tener importante? aquí en el siguiente programa el una sí, persona programa. muy especial. Muy especial. Y nos acaba de llamar al teléfono, ¿vale? No sí, sé si los oyentes sí. están escuchando ese ruido sí, extraño. Sí, sí. No os preocupéis, porque se quita en un plis. Vamos a ver si se escucha la llamada. Encarna, a ver. Hola, soy Encarna. Hola, Encarna. Se oye bien, ¿no? Puedo hablar más harto si quieres. Vale, vale, vale. No, no, no. Habla, habla así, habla así normal. Bueno, ah, en, Encarna, dime, vas a venir aquí el siguiente programa, ¿no? Eh, sí, me habéis invitado a vosotros, que soy una persona muy maja, escucha, me han dicho los astro que os va a ir muy bien el programa de la radio, ¿eh? <risa> me lo han dicho los astro que, que vaya a tener muchísima suerte y mucho oyente, me lo, me lo han dicho a mí los astro y a mí los astro no me mienten. Gracias, Encarna, gracias. Soy <risa> Alberto. Pasó, eh. Bueno. Eh, encarna, encarna. <risa> dime. Es ah. que me va a perdonar, pero estoy un poco nerviosa, ¿sabes? La primera vez que entro un directo en un programa de radio y estoy un poco nerviosilla, ¿tú sabes, no? Sí, no. Yo, ya, ya, ya, estoy... yo sé, ya, yo sé. <risa> yo estoy, yo estoy en lo mismo, no se preocupes. <risa> no, no, en, encarna, tranquila, déjate llevar por vale, las sensaciones. Vale. A ver, a ver, eh, dime, a ver Encarna, ¿A, ¿a qué te dedicas, Encarna? Pues mira, yo te voy a decir, yo soy... Pitonisa, yo predigo lo futuro. Yo te voy a decir, tú ahora mismo, ¿tú mañana vas a coger la bicicleta para algo? Sí, sí, la cogeré, la cogeré. Pues no la va a coger porque te va a meter una ucilla, te va a matar, ya te lo digo yo de antemano. Tú no vas a coger la bicicleta, porque tú vas a tener un accidente muy gordo. No, tú no, no la cojas No, no me, voy, no me, digas, eso, no me digas eso, no me ¿eh? digas eso. Carmen, que la tengo ahí aparcada. No, no, tú, eh, tú tienes un... Un perro muy cabrón que te va a pinchar las ruedas de la bicicleta. Tú mañana no la cojas porque te va a meter una hostia, te va a morir. El cabista no es traidor y la encarna no es traidora nunca, ¿eh? Bueno, habrá que andar con cuidado. Vale, vale, vale. ¿Le puedes predecir el futuro a, a, a deco Es que, es que todo el corazón en un puño, mira Diego Suárez, Diego Suárez Diego Suárez Yo hice un examen aquí hace mucho Y el colega también, pero todo el corazón en un puño Porque no sé si puedo aprobar o no, de inglés No puedes... pues, escucha, el corazón no lo puedes tener en un puño Pero lo tienes que tener dentro del pecho Porque si lo tienes en un puño no te late y no funciona ¿Vale? O sea, tú vale. metes el corazón otra vez dentro Y tú no te preocupes Porque ese examen te ha salido muy bueno ¿Sí? es un examen que yo te lo estoy mira, me están diciendo los astros mismo escúchame, te vi las cartas me dicen, y los astros me dicen que este examen te ha salido muy bien ¿muy bien? Sí, no mano, me digas eso era un examen de lengua, ¿verdad? ¿sí? ¿de inglés? ¿era de lengua, no? ¿de lengua inglesa? no, no, de lengua española bueno No me diste la otra cara de lengua española, y si me lo diste la otra es así. Ah, bueno, pues si te dicen los astros, a ver qué No, no, no, perdón. Claro. No, no. Así me gusta, no, claro que, que sí. sí. Pues te ha salido muy bien, eh, muy bonito. Pues muchas gracias, yo, hecho, encarna. Vaya envidia que te tengo por el examen. Ya, ya, ya. Sí, muy bonito. Muchas gracias. Y eh, guárdate el cojazo no traer el pecho, eh, porque a veces vamos a tener un problema. Que sí, que sí. Y yo sí, ya, yo no te, te lo, es que lo guardado, te guardado. Está guardado, está guardado. ¿Me, está no? me está. Encarna, encarna. Dime. Me está diciendo mi jefe que quiere saber su futuro. Sí, yo quiero saber mi futuro, si puede ser posible. Mira, pues me dice lo astro Que vuestro jefe, el futuro de él es que os va a subir el sueldo El que no tenemos. <risa> pues os va a poner uno. Por eso, claro, de cero te lo va a subir ah, claro, a lo a que es Pero a un, no va un... a subir el suerdo. Sí. Ahora, ahora cola cola, sí, estoy. Estoy. Estoy. A una Coca-Cola. Qué estoy. Si no fuese porque me voy a matar. Oye, ahí, esos ciudad, astros, que... no y esos hay no en la boca, los astros. ¿eh? ¿A cuántos astros ves tú? Yo lo veo a todo, A todos los astros Yo veo a Saturno A mí me habla Júpiter también Urano eh, Neptuno A mí me hablan todos los astros Yo es que soy muy famosa del mundo de los astros Ajá, sabes? ajá ¿Y por qué? Sí. ¿Te comunicas con ellos? ¿Cómo te comunicas? Te a ver tú con lo... pues mira, Tú cuéntalo Tú como... cuéntalo hoy Cuéntalo hoy Porque como vas a estar aquí presente El año, el año que viene sí El programa no, siguiente No, no me mande el año que viene Porque el año que viene Igual yo estoy muerta Ah, no lo sabes, fijo Te lo dirán no, no dirá mierda. A ver, escúchame Yo lo sé Pero no quiero decir mi futuro Porque la encarna es muy personal ah yo no hablo sí, de padre. temas personales yo no voy a desvelar quién es el padre de mi hija, Eso ya vos lo digo <risa> yo no, no, estas cosas personales yo no las digo ¿Y no, y ¿y puedes predecir el futuro de, de Casquero el último que falta aquí en la radio Pablo, Pablo, Pablo Casquero, Pablo Casquero, es un apellido muy bonito que es de que se la casca mucho ¿no? <risa> <risa> no, que es una broma, que encarna muy bromista, ya oiré haciendo Casquero mmm, Casquero me dicen a mí Que lo vaya a echar de la radio, porque no funciona muy bien. Venga. ¿Mm? ¿Por, qué, ¿Por qué no está hoy? Es eh? el primer día y no está ahí. Ah, eso es que está fallando. Eso es que no creo sí, si está, <risa> está aquí. Está aquí, encarna en Ah, soy Pablo Casquero. Ah, Pablo Casquero. Vale, ¿ves? ¿Sabes qué pasa? Que a veces hay astros que son un poco hijos de puta. Y me dicen que no, claro, como no hablas, tampoco niño, no hablas nada, tienes que hablar. Me dice el otro que tú vas a tener que hablar un poco más para que te notas. <risa> Porque tú tienes mucho talento, ¿eh? Hablaré, hablaré más Va, sí, si sí. sí me gusta Bueno, Encarna ¿Nos quieres contar algo? Encarna, Encarna, Encarna A ver, ¿tú cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? yo llevo mm, 600 años más, más o menos tampoco los cuento porque yo tampoco voy a decir mierda has perdido la cuenta no verdad no ya no la he perdido la llevo muy bien a mí no me llamas porque pues te si me, de, me, acabas de, me acabas de decir que 600 más o menos dime cuántos bah, más más o menos sí de, de, de, de, de trabajando de trabajando perdí la cuenta pero los años que yo tengo me los tengo muy bien eh pero yo es que no desvelo esas cosas ah, yo soy vale. una persona para esas cosas vale perfecto pues encarna encarna de tarde la vamos a tener con nosotros el... ahora estoy sí, encarna de tarde luego si queréis que os llame de noche ya estoy encarna de noche de madrugada no trabajo porque estoy durmiendo pero estaría en carna de madrugada vale perfecto Encarna, perfecto pues aquí te tendremos si quieres venir estás de invitada en al siguiente programa en Radio Crash el próximo jueves de 6 a 8 de la tarde. Un beso, Encarna. Muchas gracias. Ah, muchas gracias, Pera, ¿puedo saludar? Saluda, saluda, Carna, saluda. Saluda. saluda a mi hija Teresita, que la quiero mucho. Um, y a mi hijo Manolo, que también que está muy jodido ahora y llora de las pardas al prove. 350 necesito. años que tiene Manolo. <risa> bueno, Encarna, un saludo. Ala, adiós, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, hasta, hasta, hasta luego. luego. ¿Quién you Vamos por aquí por Radio Crash. Quedan 35 minutos de programa. Ya nos está pasando bastante rápido aquí el programa. Casquero que se está avituallando un poquito, Te está saliendo a gloria eso, al piste. Al Chasquis, sabor barbacoa. Sí, sí, sí. Pero no hablas por de la marca, Claro, tío, no da esa marca. No de esa marca. Ahora Chasquis nos tiene que pagar. Lo dijo otra vez. ¿El qué? ¿Eh? ¿Tú no sabes leer? ¿Se leer? No, tú esto es como de la co. marca, la marca no es Chaskis. Chaskis es el redondel la, la marca es otra Sh marca Sh que no se puede tí. decir. Y digo yo, esto sí, es la como la... los hacen, hacen una muy grande y la van partiendo así en Chaskis. Es verdad. ¿Cómo, ¿Cómo hacen es? los Chaskis, hacen tío? Los chaskis? Yo creo que hacen tiras y las pegan, les hacen. Bueno, no sé. ¿Con qué las ¿Con qué la, las, la su... ¿Con la ¿qué las pegan? Bueno. No, los Chaskis, ¿cómo se hacen, tío? En serio, fuera coñas. Ya me quedaste ya, eh. ya, ya, ya, ya me, ya Tío, me qued tendrán como masota ahí y ya no. cayendo en forma de anillo no ahí. No, no hay aritos de cebolla. Y ¿Sabes cómo hacen los donuts? No hay aritos de cebolla. Habrá aritos tienes? de maíz. También. Pero la cebolla tiene forma Sí, de sí correcto. Habrá que ver más explora. <ríe> y el maíz. <ríe> ah, si a no lo que es maíz de esa ¡Ah! Poner la... ¡Ah! ¡Qué has Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí. No sé. ¿Qué? Bueno. Vale, vale. Nada, nada. Venga. una.? Dime. ¿Nos podías contar eso que tienes tú ahí de Simulas Tour, no? Porque al final no lo contaste. Ah, correcto, correcto, correcto. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Perfecto, en... perfecto. Bien, has sacado tema. Bueno, pues, Simulas Tour, que está ahí en la feria de muestras, podéis visitarlo hasta que acabe Metrópoli no, o... Es puta, ¿eh? ¿Cuándo es? Este domingo. Ah, vale, vale. Es que pregunté antes y si nadie lo sabía. Pues yo sí lo sé. Ah, bueno, ah, bueno vamos a ver en el arte, ¿eh? Estás o sea, diciendo muchos, todo el mundo. El primero que me sale. Bueno, y después está ahí absolutamente todo el año vale En la feria de muestras Entráis por la puerta atrás y ahí lo podéis visitar Ahí hay simuladores y todo una pasada Mola bastante Vamos con esta canción de Ed Sheeran Sing Así que bueno Después volvemos Música Ignoring everybody here We wish they would disappear So maybe we could get down now I don't wanna know If you're getting ahead of the program I want you to be my lady to hold your body close Take another step into the no man's land. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper. Just from this one small act of kindness, I'm in deep. If anybody finds out, I meant to drive home, but I don't all of it now. no so we're enough. We just sit on the couch, one thing led to another, Now she's just kiss on my mouth. Ah. I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling. por aquí por Radio Crash, van a dar ya a las 7 y media, a las 6 y media en Canarias Esto era Sin de Serán Seguimos aquí en Tarde de Locos Estás en Radio Crash 105 FM Síguenos en arroba Gigi Radio o en nuestro Facebook, Gigiaradio. Radio Continuamos por aquí eh, este, vertido loco ¿Tenías algo que decir? Sí, ya estamos aquí otra vez Después de la música Y nada A ver, ya para tirar la última media hora. ¿De qué podemos hablar? ¿Qué te parece Señores, el ciclismo? ¿Cómo ves la Vuelta a Francia de este año? Te digo la verdad. No, no no tengo ningún ciclista en especial favorito. ¿Cómo ves? ¿Ves a Contador? Fuerte? No a ver, Contador no va a volver a ganar ninguno grande. No, eh. No, hasta que se retire. Yo creo que no. Yo creo que no. Igual de viejo se hace un From o algo. Sí, pero no siempre. creo no creo que tampoco el Contador llegue a los 42 años, eh. Ya. Yeah. No creo que llegue. Siempre que Yo no llegue. tengo ni de ciclismo, el Froome este que tiene 42 tacos. El Froome este ganó la Vuelta a España con 42 tacos, creo que fue, una cosa así. Siempre le queda a lo de siempre le queda a doparse. parse. Contador, por, por supuesto, por supuesto. Como tuvo poca movida con el Clenbuterol de aquel chuletón. Mm. Hombre. Bueno, ¿qué tú opinas que tenía o que no tenía? Yo opino que que que se comió un chuletón y que, que fuese sin querer Yo que los muy carajos los chuletones. de que Buterol Sí, ¿eh? depende de a de de sitio al que vayas, pero depende de a que vayas. Muy cocinado, poco cocinado. Yo, yo si no, no mucho poco, poco hecho siempre, eh. Gresbuterol, gruterol, buterol. No, Clem, buterol Clem, como Herclem Peluquerías. Peluquerías Herclem, Germán y Clementina. Ahí está. Ahí está, Herclem Publicidad. Publicidad gratis, Herclem. Pero nos ya estará oyendo. Y el golfista. <risa> que sí, que sí, que sí. Que el jefe de Herclem es golfista. Y bueno, es un golfo. Dos campeonatos de España <risa> tiene. No, el jefe de Herclem no es ese. Badum, bueno, pues gelas. uno de esos no de por ahí. Es Germán. No, Germán no. no. ¿Se, no ¿Se, se llama Argentina? Alfredo. Ah, vale. Se llama Alfredo. Es familia del de Herclem. Es dos veces campeón de España. Tuvo tarjeta para el circuito europeo. de, y golf? de golf. golf. Golf. Y, no, y es bueno, es golfo. Ahí es golfo. Es gran golfo. Gran deporte el golf. Sí. Gran deporte. Oh, me mejor un poco corrido, pero. No, es, no. es buen deporte, es buen deporte. Es buen deporte es buen Depende cómo lo mires. Sobre todo si. Sí, yo sí, te, sí, te digo. Yo no te digo cómo lo mires. Delante o detrás, sobre todo sí, porque detrás claro. te puede dar la bola. <risa> no, delante <risa> te puede dar la bola. <risa> pero detrás no. Si te lo pasas bien, no, si vas no, con. Yo detrás desde el punto de vista delante. Es que yo miro muchos puntos de vista. Fui a mi dibujo técnico. Si vas con Bertillo en el carrito de golf, entonces sí que puede ser divertido ese deporte. <risa> nah, pero a ver, es que yo soy a ver, soy árbitro Al de Carlos golf. Carlos Sainz le, le llega a la altura del to del, del Porque, Y como soy árbitro, pues tengo un buggy. Eres árbitro. Sí. ¿Y qué hace un árbitro en golf? Explícame. Pues. Por pues, pues, juego. Darle <risa> Darle vida. Darle vida. Coges y dices, bueno, este me cae mal. Me descalificaba. ¿Tomar Dale, o nada. el saco. Entonces, ¿En qué consiste? Pues consiste... Tú tienes un reglamento que es un tocho sin sentido. <risa> y... ¿Y tú tienes que leer por narices o qué? Sí, yo ya me lo sé. Y entonces... Pues... Biolo biología no, pero el reglamento... No bueno, me vaya. Es muy <risa> importante. Tú vas por ahí en tu buggy y... y pali, pali, ves una partida. Te paras. En cualquiera, la que tú quieras. Y observas. ¿Tú? Y vas mirando. pum, pum, pum, pum, y pum. Y Y, y ves y una, una infracción, y entonces y te acercas y dices: Oye, mira, acabas de hacer una infracción y le pones lo, lo que tú consideres: un golpe de penalidad, dos golpes, lo descalificas. Pero, ¿Y quién cuenta los puntos y los golpes? Eso? ¿Qué lo cuentan ellos? Lo van contando ellos, o sea, son tres rivales, ¿no? Es ¿Y un, cómo un, es, eso? es un deporte ¿Qué, legal. ¿Qué es, eso? ¿Es, es verdad, verdad? es un deporte legal. te de la, la puedes montar si te tienes que contar tus propios golpes, claro. pero no te cuentas tus mismos golpes. Tú juegas con. Son tres, ¿no? Sí. Y juegas contra dos contrincantes. Ay, de los apuntan ellos. Entonces. Cada uno tiene su tarjeta en la que apuntas los golpes que haces. Ajá. Pues la tarjeta se la tienes que dar a otro. Entonces la rotas la y cada sea. uno vigila a la del de colega. Sí. Entonces, si uno hace trampas, para hacer trampas tendrían que ser los tres de la partida amigos. Con pinchados, y sí. estar compinchados. Y que no les vea ningún árbitro en toda la partida. O que no les vea otra partida que se haya fijado y vea una infracción. Ya. Porque tú puedes ir en otra partida <coughs> y ver a esa gente jugando de pena y luego, coño, ganaron. Ahí, hay algo, pues ahí vas arriba, a dirección. Mira, esto no me cuadra. ¿Y ¿Cada partida que la hay, hay, hay? ¿En feo. un hoyo? ¿o ¿Cómo va eso? Salen cada 10 minutos. Claro. Cada 10 minutos sale una partida serios, ¿no? y vas haciendo... Si te dos. pillan... Si te pillan, es que o sea, muy atrás. malo eres. No, no, si, te, no, te si, muy te, si te pillan, pasas al hoyo siguiente o algo de eso. Ah. Si te pillan... Tú tienes... Eh, la prioridad la tienes tú. Entonces, si te pillan... Tienes que esperar. Algo. Tienes Ajá. que decirles tú que pasen. Claro. Ellos no te pueden adelantar. Uh -huh. Tienes que decirles tú pasar. ¿Al siguiente? Sí, al que venga por detrás. Y si no se lo dices, que esperen. Claro. Interesante. Interesante. Oye, hablando antes de biología, ¿no quieres mandar un mensaje a nuestra querida profesora de biología y claro, geología? Mi querida profesora de biología es una amor no, no vamos a decir el nombre. Sí. No, no vamos a decir el nombre. No, yo tampoco lo iba a decir. No soy. No somos, yo como no lo sé. No somos muy amigos de esta profesora. No eres tú. A mí me cae super bien. Te cae bien. Sí. Esta Imagínate que está escuchando. A mí no me va a volver a dar biología y geología. Sí, Porque a mí me cae de Muy, muy corta. Me cae genial. <risa> bueno. Cuéntanos, cuéntanos, casquero. A ver. Es, es un personaje, una mujer. Tiene sus cosas. Algo tiene el agua cuando la bendicen, Alberto. Sí, sí, sí. O... Amor. No, en... Esa profesora, yo creo que fue la <risa> profesora del mundo que tuve. No, no, no puedo con ella, no puedo con ella. Mm. Y tú no lo quieres admitir, pero tú tampoco puedes con ella. Yo sí puedo con Porque ella. tus caras en un examen son, son un poema. Tus caras. <risa> Como la que tiene ahora. <risa> Me lo sé todo, me lo sé todo Te estás poniendo en, un, en una situación difícil, Alberto ¿Está entre rajo o no rajo? De la profe. No voy a rajar porque a mí me cae bien Vamos a hacer una foto De su cara ahora mismo para su. Para Twitter, Twitter. Twitter Seguimos en Twitter, arroba Y ahora os dejamos con Ina Romania, la cachonda de Rumania Con Colasón. Yeah. Esta canción de Ina Colasong. Continuamos en Radio Crash 105 FM. Bueno, chicos, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué os parece si sacamos un micrófono de Radio Crash a la oh, calle? sí, me parece bien y con esta música mejor. También, ¿eh? Sí. Vale, pues ahora. ¿Te gusta La romanita te gusta, ¿eh? No, no, me ¿La gusta estás ahora? no. La que está sonando ahora. Déjale, olvídate, es cosas suyas. A ver, cosas ¿qué os parece lo de sacar el micrófono a la calle? Yo eso yo lo propuse en nuestra antigua radio, me parece. Correcto, idea pero es preliminar. que la antigua radio no tenía tanto potencial como esta. Sí. Bueno, ¿Entonces qué te a parece? A mí me parece perfecto. Necesitamos un reportero, un enviado especial. Sí, un enviado especial que nos enviado este especial? de los cojones. Perfecto, ya que. Este. Es verdad, si tenemos a nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo? Novato. Nuevo. Quiere, eh, como novato. De, de, de, ahí, ahí. ahí, ahí. Eh. Bueno, pues casquero, ah. que. saldrá a la calle. Cuando Por el micrófono. Pero no te lo comas No, te te no te lo comas, que ya llevas ya te comiste dos Es que es novato y es no que sabe. cuestan dinero, casquero no, no, no, porque esta radio da pila de dinero <risa> Eso que acaba de decir Los más fieles seguidores sabrán de qué habla Y los que no, pues os, os, fastidiáis. os fastidiáis Sí, de, ¿Vale? la antigua, de la antigua Gigi a Radio Sí, nuestra yeah. antigua radio. La antigua Gigia Radio Daba mucho más dinero. O sea, Daba más dinero a esa. La que sí, Ciertamente. Yo he encantado de salir a la, a la calle. Siempre que alguno de vosotros me acompañe. Sí, sí, sí. Siempre, siempre, siempre. Te acompaña siempre. el micrófono. El señor Heredia me acompañará. Perfecto. Yo salgo contigo. Bro. Bueno, pues sacaremos el micrófono a la calle. Os preguntaremos cositas. Dime. ¿Podemos luego poner un tema de mis amigos de Psicorrubia. Venga Paraíso Ambulante, Venga, puede ser oh, ¿Qué tema? Hace, pues, qué pues, tema hace. Porque el lunes tocaron en Metrópoli y no tocaron Paraíso Ambulante Y me rayé mucho porque es mi te tema rayaste. preferido hoy. ¿Qué tal estuvo Ajá. el concierto? Estuvo bro? muy, muy bien, me gustó mucho sí, A ver sí. si los podemos traer un día aquí Perfecto, pues sin más, vámonos con este Paraíso Ambulante de Psicorrubia que nos pide aquí Bertillo Bueno, ya estamos aquí después de este paraíso ambulante de Psicorrubia con ese solo de guitarra de Guillermo García Carro. Brutal, brutal. Un buen amigo mío. Buen tema. Que tocó conmigo en algún grupo ya. Y bueno, nada, nos quedan 10 minutos o así de programa que nos despediremos, hablaremos un poco de planes de futuro. Correcto, hacer... este es el primer programa. Mm, un poquito nerviosos, sí que estábamos. Sí, sí, sí la verdad. Hay hay que, que Hay que confesarlo. Hay que confesarlo. Sí. Pero bueno, aquí en esto de para el ser la el primero, radio? yo lo vi bastante rodado. Bueno, ah, bueno, sí, eso sí, es bueno rodado. tuvimos nuestras si rueda, cosas. Si la rueda es cuadrada. <risa> Pero bueno, bueno no cuadrada, hombre, no, hombre, la rueda no, no, no, no era cuadrada del todo. Bueno, no, no vamos, que era un hexagonismo. Encarna, encarna hizo, sí, sí. hizo mucho, encarna, encarna, que la vamos a tener aquí el próximo programa va a dar mucho de qué hablar. Muchas y una pena de que Chuches no pueda estar con la dulce. Pero recordamos esto sigue durante el invierno, ¿eh? Sí. Bueno, yo no tengo ni idea. Yo, tú eres el jefe, tú, tú diriges los millones yo, de euros y eso. Yo soy el jefe. ¿Qué yo... había dicho Encarna? Casquero despedido. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Cómo que ca cómo en Casquero despedido. Vamos a ver. El primer programa ya me largáis. Sí, y yo también porque me voy a meter unos tíos y voy a morir, así que pues sí, para, sí. además tiene O sea, en carne de noche, a ver, lo que dicen en carne en carne de tarde, en carne de tarde. En perdón, carne de tarde. Que a mediar de, tarde, no en carne de tarde, joder, son las 7 de la tarde. Van a dar las 8. Las 6 en Canarias. Son, son las 6 menos 4 No, que se equivocó de verdad otra vez Se, equivo se equivocó de verdad otra vez Esto ya ha pasado en En serio, se equivocó de verdad otra vez De co... Bueno, vamos. de XD Bueno, ¿Y ¿qué deciros? Nada más, saldremos Saldremos a la calle ya Esta misma semana con Así que... Micrófono. Con sí. el micrófono de Ciciar Radio No sabemos si vamos a sacar cámara o no. Bueno, se podría ver, hacer, habría podría que pensar... Hacer algo, ¿no? Llamaría más atención, yo creo. No, no olvidemos que esto es una radio y que nadie nos puede <risa> ver. Pero ya, podemos ¿Cómo ¿Cómo ya... Nuestro blog. Blog. YouTube. YouTube. ¿Eh? Nos haremos un canal en YouTube. Nos haremos un canal en YouTube. Canal en YouTube. YouTube o sea, tarde de o sea, locos. Tarde de locos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí y, y, y también tendréis nuestros podcasts y los vídeos que grabemos podréis verlos en nuestro blog gigiaradio.blogspot.com También podéis seguirnos en Facebook, Tardes de Locos, o en Twitter, arroba gigiaradio. Perfecto. Nuestro teléfono, 985-142345. Perfecto. Y nada, los twitters. El 8, del jefe. 985-142345, twitter, arroba gigiaradio. Seguirnos, estamos subiendo de continuo fotos aquí. Esta foto que, que, que mola bastante. Y bueno, a ver, habrá que decir nuestros twitters privados. El Correcto. jefe. Arroba Alejandro H. Gómez. Perfecto. Diego. Arroba Diego. E e e eh. Bueno, ya, ya suscribo en un Twitter. Eh, después, el de Casquero. PCK. Arrobla. Arrobla. <risa> arroba a la Magdalena. Arroba pcas barra baja 97. Correcto. Y el de arroba. un servidor, arroba. Bertillo Bertillo Loco. Loco. Bertillo Ole, Loco. Y nada, desde el estudio de.. De, de Tarde Radio de Locos Radio Aquí Crash. en Radio Crash Un placer trabajar para ellos Y nos vamos a despedir ya Nos vamos a ir party. despidiendo ya Ahora mismo viene otro programa Si queréis os podéis quedar por aquí Por Radio Crash Son Van a dar ya las 8 menos 10 Las 7 menos 10 en Canarias. Radio Crash 105.0 FM. Hasta luego, gracias por estar ahí. Tu madre te prohíbe la palabra, Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es... Zo is het Donde todo Que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver. Que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los Y cuéntale a tu mamá que ya se va a acostumbrar a me más por aquí, tocar la puerta al entrar. Mi paraíso es tu paraíso en el paraíso. Dit no paraíso, André.